y participamos del Congreso de Comunicación Política y Campaña Legislativa con Leo Iturmendis y fuimos testigos justo de toda la situación eh, que la verdad, bueno, fue un momento muy tenso y muy violento pero, bueno, a ver, eh, está haciendo, ahí estando presente, ¿no? Se lo echó a Esper y se le pidió que no en esos términos. ¿Lo echaron si directamente? Hubo... No, se llamó por favor a la reflexión y porque lo he visto en varios medios que como que la noticia era que lo habían echado no se lo echó se lo llamó a la reflexión porque bueno dijo una repitió un tuit de una barbaridad que dijo uh -huh. y bueno por supuesto no no no era el lugar eh no lo dijo en forma graciosa pero bueno no fue nada gracioso lo que dijo Eh, y se vivió un momento tenso venía, justamente te iba a preguntar eso la, la, la reunión, la charla la conversación, venía subida de tono en, con discusión política para tirar semejante cosa o se le pintó no, solo no. era un panel donde estaban participando en este caso Maximiliano Abad eh, dirigentes del CROS un dirigente peronista y, y esper claro. que cada uno estaba contando un poco su paso en, en la política y llegó el momento final de contar una anécdota que se hablaba de, de cómo los políticos se comunican, y bueno, a se le ocurrió contar una anécdota de un tuit que le contestó a la hija de la expresidenta Cristina, y bueno, un tuit muy subido de tono que fue en el año 2012, que no voy a reproducir, por supuesto, y bueno, por supuesto que había militantes en el Congreso de todos los partidos políticos, y gente de, de, de, del mundo que habían venido, y bueno, fue un momento tenso porque por supuesto hubo militantes muy enojados, Eh, con eso que, que, que había estado picante en algunos uh -huh. comentarios como diciéndole al resto ustedes son la casta comentarios así pero bueno nada fuera de lugar hasta este momento eh, estuviste como decía en estas reuniones ahora venís de otras estás teniendo mucha actividad política eh, qué se puede decir del futuro del radicalismo para las próximas elecciones hoy en Cañuelas cómo Eh, ¿La ven ustedes y qué información eh, ya obviamente manejan de lo que van a estar haciendo eh, prontamente? Mira, lo que te puedo contar es que por supuesto en el comité estos días es el debate está muy fuerte uh -huh. en el partido entre varias posiciones que se nos presentan a nosotros. Eh, nuestro objetivo principal, por lo menos de nuestro grupo, pretender pretendemos fortalecer el partido sin poder sin perder la identidad en ningún momento. No estamos dispuestos en ir con gente que no comparte ninguno de nuestros ideales. Uh -huh. Así que, bueno, en ese sentido, eh, tenemos un partido abierto eh, a la gente, estamos trabajando mucho en un partido donde hoy está muy unido el radicalismo en Cañuelas, con tres, tres concejales radicales, de los cuales están activos continuamente. Uh -huh. Entonces, vamos a defender esa postura. Eh, ¿Hay radicales eh, en Cañuelas que puertas adentro dan la discusión para ir con la libertad? ¿Avanza o casi esa situación acá no pasa? Mira, yo que estoy viniendo de varias reuniones justamente hablando con gente de distintos distritos, recién salgo de la reserva de la Escuela de Formación Política a la que estoy participando, uh -huh. cada distrito va a tener, creo, que libertad de, de poder elegir qué hacer, por lo menos en los que estamos hablando, y va a haber de todo. Pero la postura, creo que el radicalismo en Cañuelas... no va por ese lado uh -huh. y vamos a ir a defender nuestra identidad es el deseo de todos general, pero bueno sí. creo que vamos a tener más noticias fines de, de la próxima semana de cómo vamos a, a cerrar nuestros acuerdos o de qué forma más vamos a ir ¿Hay gente de la política que no sea la libertad avanza con la cual el radicalismo pueda llegar a algún acuerdo, eh, ya sea en la provincia pero también en Cañuelas de, de otros espacios políticos? Sí, por supuesto. Creo que hay un montón de gente que... A ver, la elección se está polarizando en blanco y negro y creo que hay un montón de gente que no le gusta ni el blanco y negro que se está proponiendo y tenemos que ir por esa alternativa. Uh -huh. Así que bueno, a ver, Manes propone, plantea una idea muy interesante que nos hubiera encantado que la proponga desde adentro del partido. Entonces bueno, por eso se nos complica la decisión cuál va a ser el armado Que vamos a tomar en cañuelas. Pero bueno, estamos trabajando para decidirlo lo antes posible. ¿Y eh, cómo te imaginas esa campaña? Porque vuelven otra vez a, a, a. Volverían a competir, digamos, con el escarbadientes. Con el escarbadiente sí. solos en el, en el distrito. Tal cual, pero bueno, los radicales estamos acostumbrados a, a ese tipo de elecciones. Uh -huh. Siempre nos toca bailar con las más feas, pero siempre estamos ahí poniendo el pecho. Será una batalla más que daremos y. creo que más allá de que uno pueda perder una guerra uh -huh. no perder el ejército que tenemos eso va a ser lo más importante la última, así te dejamos que, que ya estás por, por tomar la cumbi para venir sí, para, estoy por para a la, combi, sí, sí. la última eh, en ese marco ¿qué puede ofrecerle el radicalismo al cañuelense que no le ofrezca como rival eh, en, esta, en esta pelea de blanco y negro que decías vos la libertad avanza Mirá, ¿qué le puedo ofrecer? ¿Qué le podemos ofrecer? Uh -huh. Tenemos unos ide ideales claros que más de que nos tocaron en las últimas elecciones ir en distintos, en distintos frentes, siempre nos, nos mantenemos en el mismo lugar. Uh -huh. Siempre con los mismos ideales. Y la gente sabe cómo gobierna el radicalismo porque lo ha gobernado muchos años en Cañuelas. Por supuesto que Cañuelas cambió, pero siempre somos los mismos los que estamos trabajando, creyendo en que hay un Cañuelas que se puede estar mejor. Y eso la gente lo sabe porque venimos trabajando en mi caso hace 13 años. pero tenemos gente que es que de toda la vida que está dentro del radicalismo trabajando por lo mismo.